en campo rival y que trate de, de, de llevar la rienda del partido eh, a su merced tratando de siempre tener la iniciativa, eh, los equipos de subendida no lo hacen, así que la gente que se quede tranquila, que no se asombre, sí lógicamente bajó el rendimiento con respecto al partido frente a Boca, pero bueno, esto es lógico en los partidos de verano, si uno creía o si alguno creía que Racing iba a jugar parecido a lo que jugó con Boca a lo largo de todo el verano bueno estaba equivocado y, y, a la, y lo dije el otro día no porque yo eh, tenga la bola mágica sino solamente porque estoy acostumbrado a estos partidos de verano recuerdo siempre algo que dije hace varios años atrás Racing ganó un torneo de verano eh, en el último partido ganándole al rojo en Mar del Plata invicto, jugando bastante bien con un gol de Villanueva de cabeza y después las primeras seis fechas no ganó en el campeonato me parece que si, si desviamos cuál es la tensión o cuál debe serla, creo que, que, que todo tiene que apuntar a, al partido frente a Rafaela. Me sí. parece a mí, después obviamente, es un clásico, hay que, siempre uno lo quiere ganar, eh, pero la realidad es que este equipo va a jugar siempre a esto. Bien, pues... Va a jugar tratando de pararse bien atrás y si puede... De mitad de cancha para adelante, complicar al rival lo va a hacer. Eh, Sabes digo que coincido, eh, creo que Racing eh, jugó de la manera que lo venimos viendo hace un tiempo ya. Eh, no nos no asombró eh, el hecho de que no tenga la iniciativa, de que eh, los dos volantes centrales estén eh, muy cerca de los dos centrales de Racing. Eh, de hecho, eh, los dos centrales de Racing habló desde Decais y de Ortiz eh, tuvieron algunos problemas a la hora de, de achicar las líneas cuando tiraron el Orsay eh, sí, pero... lo, que peor a, lo, lo que peor a Ortiz Sí, sí, sí. Eh, en el primer tiempo puntualmente sí. eh, insisto, digo con esto eh, hice referencia al comienzo y me parece que es claro que este equipo siente la ausencia de los tres juveniles de Centurio, de, de Fariña eh, que le van a dar otra dinámica que le van a dar otro ritmo eh, pero también puede ocurrir en algún momento que racing le a estos jugadores que lo hicieron ayer que tienen otro ritmo me da la sensación e insisto en lo que dije al finalizar el torneo pasado así por diciembre que racing está necesitando un 5 yo volátil volati como gusto personal un jugador Debido a que Zuculini y Peletieri juegan a lo mismo Alguien que le pueda dar una mano a Camoranesi A la hora de dar el primer paso ¿no? Uno vio a Camoranesi ayer teniendo Un buen rendimiento Un tipo que sabe mucho con la pelota Pero evidentemente está a 50 metros de largo Sí, sí, me parece que eh, Es claro lo que decís Racing cada vez que juega con Zuculini y Pelletieri Pierde un jugador Porque siempre sí. digo lo mismo Si vos querés Tener gente en la mitad de la cancha para recuperar la pelota y después tener que tener la misma cantidad de gente para manejarla uh -huh. Racing la recupera y la pierde muy rápido sí, Y encima uh. está jugando muy mal Pelletieri Sigue jugando mal Viene con, ya con lo del semestre pasado Que fue muy flojo Lo del ex jugador de Lanús Suculini uh -huh. eh, Tiene buenas y malas Camoranesi con la pelota es de lo mejorcito Que tiene Racing para manejarla sin dudas. Pero es muy discontinuo o sea Camoranesi es un jugador con la pelota Y es otro jugador sin la pelota ...y la pelota es un jugador que aporta poco... Eh, y, ...y Villar también está teniendo un... ...a Villar yo dije que el campeonato pasado... su ...el día, lo había... había hecho lo imposible... Para que, ...para que Villar parezca otro tipo de jugador... ...de lo que vimos en cruz en algún momento... ...y lo consiguió, porque Villar es un jugador que... Eh, ...es un todoterreno que no aporta nada... o ...por lo menos en estos partidos... ...se lo ha visto un jugador... ...que mete, que pone, que, que es muy impreciso... ...que no llega al área... Y Racing necesita mucho de los volantes Porque si no, es muy fácil pegarle a Auchi y a San Mira que yo a San lo tengo alquilado, eh sí, Desde sí. que vino a Racing Siempre dije que no tenía ningún tipo de fe eh, En el Pepe San eh, para, para esta primera división de Racing Pero bueno, hay que ser justo también con él No, no se lo puede pedir Cuando la pelota no le llega casi nunca clara La pelota siempre llega a, lo, a los pelotazos Tratando de... de ...de pelearla con los centrales independientes... ...y lógicamente... ...uno se pone a mirar el partido frente a Independiente... ...y el partido frente a Boca... ...Boca tiene jugadores... ...diferentes al rojo... ...o por lo menos lo de ayer... ...Independiente... ...trató de hacerle una marca... ...bastante fija... ...a San con dos jugadores... ...o el cinco que se retrasaba un poquitito... ...para tomarlo... ...y Racing nadie no tiene forma de llegar... ...o sea... ...alguna pelota parada algún remate de afuera después jugadas elaboradas va a ser muy difícil ver de este equipo con esta formación de ayer lógicamente uno dirá bueno, faltan Vieto, falta Farina y falta Centrion eh, quiere decir que Racing depende mucho de estas individualidades y bueno, las tiene Racing, hay que aprovecharlas a mí lo que siempre me va a dejar eh, esta duda de, del equipo de la Academia es que sin estos chicos, este equipo no tiene una línea de juego eh, este, este equipo no, no tiene una forma de jugar, que o sea, tenés la seguridad y la tranquilidad que el equipo de igual manera rinde sin estos chicos Da y la sensación, no Diego, damos la sensación ayer y lo, lo digo porque fue reiterado el año pasado cuando eh, en algún momento los chicos estaban ausentes Que si no pasa la pelota por Camoranesi eh, se recurre al pelotazo, demasiadas alternativas. Y sí, Diego, eh, a, a mí me gustó, por ejemplo, eh, el chico García ayer, uh -huh. por momentos siendo su debut, y por momentos también él tenía que apelotar, a apelar al pelotazo. Me sí, sí. parece que es una premisa de los defensores de Racing, pero no esto, digo, está un punto, esto es porque me da la sensación, y no sé si compartís, si el doble cinco no tiene un manejo de balón. Eh, llegar a Camoranesi como única referencia Para que lo domine y distribuya Me parece que ahí está el error Que lo, los, los defensores de Racing El primer pase no es A uno de los dos cinco Porque saben que no, no son dúctiles con la pelota Entonces eh, apelan al pelotazo Si Camoranesi está tapando Por eso apunto que me parece Que el gran problema que tiene Racing no lo tiene en la mitad de la cancha Ese ¿También? primer pase Diego vamos a ser claros en algo Es lógico que si viene Volati Es otro jugador es lógico que si viene un 5 de juego como vos pedís y como todos pedimos eh, el equipo cambia uh -huh. pero Racing lo puede hacer con estos jugadores cambiando la, las posiciones de algunos o sea, sacando a Pelletieri de la cancha poniendo a Camoranesi cerquita de, de Shukulini y, y después poniendo a Pelletieri por afuera por ejemplo o sea, cambia el equipo después se puede ganar o perder eso es un resultado estoy hablando del juego, de la dinámica del juego donde Racing se hace cansino, donde Racing se hace muy lento en la mitad de la cancha, pero digo, cuando... Camoranesi va a tener que tener también, hay a quien dársela, por más. ya, ya eh, nos, nos dimos cuenta que Camoranesi como doble 5 le cuesta mucho. Eh, yo lo digo porque un jugador que tiene quite y juega el tiempo. Eh, entonces, digo si y consigo con vos que Camoranesi podría jugar unos metros tirados atrás, pero, te no, pero que estar poniendo me... alguno. No, no, pero no digo unos metros tirados atrás Digo hacer un rombo en la mitad de la cancha sí. Pones a Zuculini en el círculo central acá Camaronesi en, en el medio adelantado Haciendo las veces casi de enganche sí. Y Pérez Guedes y Villar por afuera Entonces Es cierto que Racing Le base que seguir faltando el 5 de juego Pero bueno, tenés a Zuculini Que tiene más dinámica que Pelletieri Y puede llegar a hacer un primer pase No digo de, de estilo volátil, estoy hablando de otro jugador Pero uh -huh. digo La intención del juego sería diferente Si vos ponés Pérez y Villar por afuera Y Camoranesi un poquito adelantado cerca de los delanteros Porque los delanteros de Racing ayer Pasaron desapercibidos en muchos momentos Salvo que al alguna jugada, eh, por ejemplo la del primer tiempo El cabezazo de San eh, Y algún remate de Auche media medio pifiado Después no, Racing en el primer tiempo no se iba al arco no, o sea, la verdad, si, si, si ganaba Independiente 1-0 tranquilamente estaba bien Saja fue la figura ¿No te llamó la atención? Vez, Eso Diego, Diego, lo que me llamó un poco la atención es eh, recién en el torneo pasado fue uno de los equipos que menos goles recibió eh, no solamente por la gran actuación de Saja en el torneo pasado sino unos buenos rendimientos de Ortiz eh, Pichu de menor a mayor así en los primeros 15 20 minutos parecía que Independiente le entraba por todos lados Sí, ayer no jugó bien la defensa me parece que los volantes tampoco lo hicieron bien eh, Específicamente hablo de Villar No le dieron no, no, no. nunca No, no Pero bueno, eh, esto lo sintió seguramente la defensa Porque uh -huh. si los volantes no, no apretan Independiente, le dieron mucha libertad a Montenegro sí. Por eso digo, ¿para qué en doble 5 si Montenegro juega tan libre? sí con sí. marcan? Sufili sí, sí. y, y Pelletieri Sí ¿Entendés? Entonces uh -huh. el, el equipo termina estando partido uh -huh. y tal vez eh, uno puede. Siempre hay que ser precavidos y, y hablar de un torneo de verano, ¿no? Yo, seguramente. yo. yo eh, a ver, no hablo tanto del rendimiento eh, individual porque sé que le falta que los jugadores no son todos iguales, eh, cada uno siente el ritmo de la pretemporada de una manera diferente. Lo que a mí me me hace un poco de ruido la idea del técnico Sie siempre voy a decir lo mismo o sea el técnico de Racing es un técnico que, que no es audaz que no me parece que sea un técnico con los jugadores que tiene Racing que esté jugando acorde a, a lo que Racing puede jugar pero bueno, esto es una idea personal que la vengo sosteniendo hace bastante de que suben día llegó a Racing uh -huh. después de ver varios partidos de la academia y, y obviamente eh, es lógico, ayer Yo me di cuenta claramente viendo el partido que, que ninguno de los dos quería perder, pero el que menos quería perder era Racing, porque fue el que menos se arriesgó en el primer tiempo. Cuando empieza el partido, que es donde uno se, se empieza a dar cuenta qué es lo que quiere uno y otro, yo me di cuenta que Independiente quería ganar y que Racing quería no perder. No me parece que esté bueno que la idea sea así. Bueno, esto es lo que pienso, eh, ojo. Muchos no, no, no. que están escuchando y dirán ¿Y por qué pensás esto, morri? Para mí no fue así. Y bueno, está bien. Yo tengo esta visión. Dentro de un partido amistoso, de un clásico, Racing jugó a no perder. Después en el segundo tiempo, independiente se cansó y Racing tuvo alguna chance en jugadas aisladas. No porque, no porque el juego elaborado del equipo haya llevado a Independiente a retrasarse en el, en el, en el campo de, de juego. Eh, está claro, está claro Diego eh, Al comienzo yo planteaba y preguntaba Para compartir con el hincha también Y con aquel que nos escucha habitualmente Y, y, y se comunica eh, Viendo el partido frente a Boca Viendo el partido frente a Independiente eh, Sabiendo que faltan los tres chicos Que son muy importantes en este equipo eh, ¿Se ratifica la necesidad De contar con, con estos dos refuerzos Que permite el cupo? Sí, para mí sí es Para mí un 5 tiene que venir, como decís vos, un 5 uh -huh. que juegue, un 5 que tenga buen manejo, que sea el primer pase, que sea la permanente salida del equipo cuando los... Lo, a ver, cuando los defensores de Racing tienen en la cabeza revolver la pelota, sí. ven un 5 que juega, que se la den a él. O sea, uh -huh. si tiene las dos opciones, que se la den a él, que se la den al 5. Ese es el 5 que falta, o que le falta a este equipo, y para mí... Racing hoy está necesitando claramente un jugador que vaya por afuera Pero, a ver, un estilo Si el técnico quiere traer a Neri Cardoso O, o le interesa a Neri Cardoso A mí no me parece que esté mal la idea Porque Villar ya no, no, no siente ese juego Pérez está muy verde todavía Y, y Racing no tiene jugadores por afuera si no puede jugar por afuera Entonces el, el técnico por eso debe estar necesitando un volante por afuera. Uh -huh. Con llegada, que haga el ida de vuelta realmente... Que Centurión pues, eh, ¿eh? no lo tiene. ¿Cómo? Que Centurión no lo tiene. No, ¿funciona? No la puede hacer. Y aparte, Diego, eh, Centurión lo, eh, podría llegar a hacerlo, pero el desgaste del, del chico sería físicamente importante y... Y, re, y realmente lo que uno necesita de Centurión es de tres cuartos cancha por adelante uh -huh. A mí no me interesa que el Centurión le dé una mano al cuatro O sea, si lo puede hacer, bueno, mejor Pero que no se desgaste para que el chico esté pensando en atacar Que es lo que mejor se hacer Y, y, y aparte, en lastimar al rival, uh -huh. preocupar al rival Y me parece que Racing... Sigo insistiendo lo mismo Sigo sin ver un equipo, veo individualidades eh, y realmente cuando la defensa pasa los problemas que tuvo ayer Si Racing ayer jugaba con otro equipo que no es independiente Tal vez perdía el partido en primer tiempo tranquilamente Bueno, de hecho, que Saja sea la figura, ¿esto es un indicio? Sí, Saja, que por otro lado, sigo diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué más tiene que hacer el chino Saja para ir a la selección? O por lo menos que lo convoquen, ¿no? Bueno, bueno no, no tenemos no ni bien selección porque... No, no está todo muy coherente A nivel selección no, no Yo digo, viendo, viendo la, el nivel de Saja uh -huh. ¿Viste que ya hace bastante vengo diciendo Si Saja si te salva, Racing no, si no pierde? Uh -huh. Bueno, ayer fue claro Ayer fueron muchos remates de afuera Pero el, el arquero siempre está atento Siempre le da una mano No sé, eh, creo que, que ayer se demostró Nuevamente que lo que dijiste vos hace un rato, ¿no? Que los chicos de mitad de cancha para adelante son no necesarios, imprescindibles. Sí, sí, fundamentalmente, Diego, eh, digo, ante la posibilidad, ya no concreta por esto de que el sub-20 no ha clasificado al mundial, eh, pero que en algún momento falten, ¿sí? porque te puede ocurrir, eh, amonestados, expulsiones y demás, eh, está bueno ver eh, al resto para saber. Yo imagino que en caso de que Racing le falte alguno, tendrá que cambiar. Eh, el sistema subeldía no va a tener alternativas sí eh, son fundamentales los tres chicos eh, en este esquema ante la y ausencia fijate, de algunos va a ser difícil de reemplazarlo vos fíjate que cuando él eh hablo de subeldía terminó jugando el campeonato eh, terminó jugando con centurión, Fariña y un punta de viento sí, sí, sí para decirlo de alguna manera obviamente Villar o Camoranesi doble 5 y estos partidos viene jugando con un 4-4-2 o sea, viene jugando con dos delanteros sí, verdad. entonces, él está buscando otra alternativa en eso me parece que está bien uh -huh. él intente buscar alternativas eh, lo que no me parece que esté bien es que no tenga un archivo con esta historia de que Racing juega en base a cómo juega el rival me parece que es darle mucha importancia al rival y poca A, a la de uno, ¿no? A, a, a la forma de jugar de uno o sea, uh -huh. Racing tiene que tener una línea de juego por lo menos para que los jugadores sepan Camonesi un día juega por, por adentro, otro día juega por afuera otro día juega más adelantado, otro día juega más cerca del 5 y si hoy está para jugar donde le haga daño al rival con la pelota, meter esos cambio de frente eh, cuando la jugada viene por la derecha, que él te, te mete un cambio de frente de 40 metros para la entrada del, del volante por izquierda. ¿o el... Suelto, pero en tres cuartos. Claro. Que es donde lastima, es donde me parece que él se siente mejor, uh -huh. a espalda, ganándole la, la espalda la, al cinco rival. Uh -huh. Y vos, ¿cómo a Si lo comprometes a algo que no, no está capacitado hoy, un tipo de 36 años, que uno lo ve jugar a la Moranesi con la calidad que tiene. A veces parece que estuviera a fondo en el fondo de casa. ¿eh? Sí, sí, sí. Camina a la cancha. Sí, sí. Y, y uh -huh. me parece que ese jugador, para aprovechar, eh, eh, en los lugares donde el equipo tiene que lastimar al rival No, retrasado, que se para al lado de Zuculini o al lado de Villar Arrancando haciendo el 2-1 a 50 metros del arco Va, esto es lo que me parece sí, Ya lo dije en sí. el plata pasado cuando arrancaron Camoranesi en la mitad de la cancha junto con Pelletieri Que no me parecía que era la posición de Camoranesi Por eso decía hace un ratito el tema del rombo Este Zucullini, bueno, que se acreditó a la Pelletieri, bueno, a eh, Pelletieri. Si no está para jugar en la primera etapa, sin por más que se llame Pelletieri, me parece que no, no se que lo pongan por, por, por chapa. Bueno, sé, sí, esto es lo que creo. Eh, Dieguito, eh, te agradecemos muchísimo la comunicación. Siga disfrutando, amigos las vacaciones, eh, que ya no le queda tanto tiempo. Y eh, nos reencontramos seguramente la semana que viene. Así es Diego, bueno que tenga buenas vacaciones porque ahora te toca. Ahora me toca a mí. Es verdad. ahora me toca a mí. Eh, gracias amigo, a ver, buen fin de y nos estamos hablando. Estamos hablando y obviamente un gran abrazo a todos los hinchas y buen fin de semana y en la semana que viene estaremos ahí todos los días como, como cada vez que, que lo hacemos, bueno me tomé estos días de vacaciones, así que ahora le corresponde a usted, por que la bien Gracias Diego, un abrazo grande, buen fin de che. Ahí está Diego Morris ha pasado por los micrófonos de este Racing charlando un poquito, analizando eh, lo que fue el partido de la noche allí en Mar del Plata entre Racing Independiente empate en cero y eh, el análisis particular eh, que siempre eh, tiene Diego y que, y que también lo hace 19 de 32 minutos, vendemos por segunda vez y ya volvemos Argentina, espacio publicitario AM 570 Coyimitario Lote Cugini is Fabio We Nosotros cambiaremos de hele Vos laten zien. Cosini is fabieker. Cosini is fabieker. Cosini is fabieker. Cosini is fabieker. Cosini is fabieker. Cosini is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 un gusto saludarlo, ¿cómo anda amigo? ¿Todo bien? igualmente, igualmente, todo en orden, ¿cómo anda usted? muy bien por suerte, con, con información obviamente eh, para tener en cuenta lo que es la actividad del plantel que han entrenado en Mar de Plata y que ya ha, ha vuelto a Buenos Aires, ya aquí, que mañana van a tener día libre, el domingo van a trabajar doble turno, ya ha quedado atrás el equipo independiente, ya se viene una semana más de trabajo y la parte final digamos de la pretemporada ...pero con novedades en relación al mercado de pases... ...y de esto quiero hablar... ...porque... Eh, ...han hablado nuevamente con Mario Volati... ...otra vez... ...sí, otra vez... Eh, ...entonces... ...Volati debe responder... ...entre hoy y mañana... Uh -huh. ...la propuesta de la hecho ...para que vuelva a jugar al fútbol argentino... Eh, ...mañana seguramente Volati será... ...el que llame a los dirigentes de Racing... ...para darle una respuesta definitiva sí. es como que los dirigentes de Racing ya se han cansado de esperar nosotros lo venimos diciendo los dirigentes de Racing se empiezan a cansar de las vueltas que está dando Mario Volati para sentarse a negociar con los dirigentes uh -huh. la realidad es que este cansancio ha llegado a un límite y le han comunicado que no lo pueden esperar más que es él o de lo contrario deberán buscar otra alternativa en el puesto de volante central es un jugador que ha pedido puntualmente sube el día A Subeldía le encantaría contar con Mario Volati eh, Es el, la clase de jugador que por car características desearía tener eh, Como una alternativa más en el puesto de volante central Y, y desde ya esta comunicación se la han hecho saber eh, En esta comunicación le han hecho saber que Subeldía lo tiene en los tres Y lo ha establecido como una prioridad Pero bueno, deberá responder Volati Seguramente mañana será el momento del que haga el llamado telefónico Para ver si vuelve a la Argentina La realidad es que parece que No es muy tenido en cuenta por, por Dunga Si bien no lo marginó el plantel eh, La realidad indica De que no va a ser titular De que estará un poco marginado Seguirá tanto con la primera división del Inter uh -huh. Pero Hoy por hoy no es eh, Prioritario para el técnico del Inter Del Porto Alegre Que Volati esté dentro de, de la base De jugadores que va a elegir Para la próxima temporada Por eso la continuidad no la va a tener en Brasil y sí la podría tener en Racing. Mm. Hay eh, una cuestión que es fundamental, Diego, eh, eh, lo que respecta a Volati tiene que ver con lo económico. Volati no desea resignar dinero y tiene un trato muy elevado en Inter, esto también lo venimos manifestando y el propio jugador ha ratificado este pensamiento de no resignar eh, ni siquiera parte del dinero que está cobrando hoy por hoy en el Inter de Porto Alegre. Por lo tanto, en el caso de que Volati diga, bueno, sí, eh, acepto ir a jugar a Racing, volver al fútbol argentino, en ese caso los dirigentes de Racing deberán negociar con el Inter, con los dirigentes del Inter, para que en partes iguales cada uno se haga cargo del contrato que hoy tiene Volati. Es decir, un 50% que lo paga el Inter y el otro 50% que lo paga el Racing, esa es la intención que tiene eh, hoy por hoy la dirigencia de Racing va a traer a Mario Borati al fútbol argentino. Eh, ¿Qué es lo que perciben los dirigentes? Leo, con respecto a la respuesta, porque si bien eh, está siendo categórico vos comentando que entre hoy y mañana los dirigentes esperan una respuesta, por sí o por no, de Mario Borati, eh, ¿qué perciben? ¿Cuál es la sensación que tienen? No lo saben, la, la, la única sensación firme que tienen es que eh, no quiere resignar plata. Volati, uh -huh. eh, esa es la realidad, que económicamente no, no, sigue, eh, no, no, no desea volver al fútbol argentino resignando dinero eh, pero ve mucho más sencilla la posibilidad de negociar directamente con los dirigentes del Inter si Volati pide volver al fútbol argentino y que en ese caso, teniendo en cuenta que es un contrato muy elevado también para el Inter, gana uh -huh. mucho dinero Volati y que no será tan tenido en cuenta por Dunga eh, no creo que tengan demasiado inconvenientes, que pongan demasiados reparos a la hora de negociar con el dirigente de Racing Esta cuestión de dividir eh, a medias lo que es el contrato del jugador eh, Pero ha, ha dado tantas vueltas y está tan indeciso Volati que no lo saben bien, la verdad no lo saben Porque en realidad, Leo, eh, eh, si Volati sabe esto también, de que puede existir la posibilidad de que mantenga su sueldo su remuneración eh, y a él no le importa si la comparten entre Racing si en o el Internacional de Porto Alegre el tema es mantener sí su, su sueldo mensual eh, digo pasaría más por lo deportivo decidir venir a jugar a Argentina y tener continuidad teniendo el dato preciso que entre los dos clubes le van a mantener eh, lo económico Hay, hay muchas cuestiones que nosotros desconocemos también, Diego, cuando se habla de, de la vuelta de los jugadores que están en el exterior para volver a la Argentina, uh -huh. también hay que contemplar que tal vez Volati esté muy cómodo en Porto Alegre, viviendo allí, y que tal vez no sea tan prioritario para el jugador lo deportivo y el hecho de tener continuidad eh, aquí en un equipo grande como Racing, y sí, tal vez sí. lo, el deseo de, de, de Volati, que es respetable, ¿no? Él uh -huh, sí. sea seguir viviendo en Porto Alegre y tal vez esté ahí cómodo en el Inter por más que esté no no jugando bueno. y, y tal vez el deseo de él sea ganarse un lugar y demostrarle a Lunga que tal vez sí tenga la chance de su puesto o, o de tener una mejor, mejor consideración eh, en lo que es el punto de Lunga así que son muchas cuestiones que, que, que son para analizar y que tiene que ver pura y exclusivamente con el pensamiento del propio Volati, ¿no? Eh, sí, está claro, digo, eh, es obvia la respuesta entre hoy y mañana, recordemos que la semana arranca el lunes 22, eh, que van a quedar nueve días para el cierre del libro de pases, con lo cual los tiempos para Racing, si realmente quiere incorporar a un jugador en esa zona, eh, se acortan, es más, se acortan para la contratación del propio Volati, porque todos sabemos eh, que una negociación de palabra es... Rápido, volvamos a llevar los papeles, sea eh, su tiempo, eh, con lo cual eh, ya no, no van quedando muchos días, ¿sí? Seguro, coincido, coincido, por eso el apuro y por eso este llamado telefónico a Volati, para que eh, de una buena vez, teniendo en cuenta que para RACI es prioridad, uh -huh. eh, se defina, se defina sí, si sí. se quiere quedar en Brasil o si quiere volver a la Argentina. Eh, eh, sí, eh, me decías, Leo. Hay otro cupo más que su el día, desea reforzado obviamente. Tiene los dos refuerzos. Sí. Eh, uno es Volati y el otro es un delantero por afuera, uh. no una referencia de área. Un delantero por afuera. Sub el día aquí un delantero por afuera. Bueno. Atención, se ha hablado tanto esta semana de, de un supuesto pase que se iba a hacer, que después no se terminó haciendo. Hablo de Independiente, hablo del colombiano Orlán Pabón No descarten que ante todo esto que ha surgido en torno a Pavón y a su frustrada llegada independiente, no descarten que las próximas horas Racing vaya con todo a la carga para traer a este jugador que a su le encanta, pero día, a su a ver, día le gusta a Dorland Pavón. Ha manifestado ayer el propio jugador que no piensa volver a Sudamérica. No sabemos qué pasó de fondo. Le preguntaron por independiente y él respondió Si sí, no pienso volver a Sudamérica, sigo en paz Bueno, la gente independiente sí tiene la sensación tal... de lo que pasó ¿eh? Bueno, pero tal vez con otras condiciones o Es una negociación totalmente diferente, obvio sí. Tal vez con otras condiciones la situación cambie para Pavón Errónea, ¿eh? por cierto, el pensamiento de... Eh, erróneo infantil el pensamiento de, de dirigentes y cuerpo técnico independiente Pero bueno Cada uno piensa y opina como quiere, pero... No, no sabemos bien qué pasó en el medio. Bueno, ellos creen, Leo, ellos sí. creen, están convencidos, lo dijo ayer Cantero, y, y lo, lo ha reiterado sin nombrarlo Gallego, que el que le puso fin a esta negociación aconsejándolo fue Gio Moreno, al jugador. ¿Sí? Eh, me parece una locura, ¿no? Me parece... Bueno, si esto ocurrió, no creo que Gio Moreno dé malas referencias de Racing, ¿no? No, no, seguramente, pero tampoco me parece que pueda dar malas referencias de, del vecino. es folclore no vivió tanto Gio Moreno como para eh, dar un ejemplo muy preciso, con lo cual me parece que la gente independiente se, se equivoca, ¿no? A la hora de culpar a un jugador, un exjugador de Racing, en eh, convencer ¿sí? a, a un colega, a un compatriota, en no llegar a la institución. Me da la sensación, sí. nada más. Sí, sí, yo, yo coincido, estoy muy cerca de tu mirada, Diego. Pero bueno, eh, me parece que inclusive hablando con algunos colegas que cubren el día a día independiente, no, no, no queda claro. Es un episodio muy confuso, es muy confuso lo que ha pasado en la negociación de, de Pavón Independiente. Y la realidad es que esa negociación se ha terminado. Pero que se puede iniciar otra Y esa otra negociación, esa otra gestión Tiene que ver precisamente con Racing uh -huh. Insisto ¿Con el grupo inversor? No, no hay nada todavía, Diego No uh -huh. hay nada Pero Por, hay por hecho... lo tanto no lo sé El grupo inversor en algún momento lo quiso traer sí. Hace poco tiempo uh -huh. eh, Así que tampoco sería descabellado pensar en que sí Que puede llegar de la mano del grupo inversor uh -huh. Pero por ahora en estos, eh, en estos días Donde Estuvo cerca Independiente supuestamente Después El propio jugador eh, en Fox manifestó de que no iba a ir al equipo de Gallego. Sí. Eh, en estos días no hubo comunicación formal de Racing. Pero lo que yo les informo es que no sería descabellado, ni mucho menos pensar en que Racing, eh, a través de, del grupo inversor, o Racing mismo, haga un intento en las próximas horas por ver pavón. Yo creo que esto va a ocurrir porque a su del día le gusta al jugador... Y, y es más allá de, del nombre las características que está buscando hoy por hoy el técnico Horacio en cuanto a, a un jugador que le pueda actuar por afuera que pueda ser un delantero tipo extremo y me parece que Pavón reúne esas condiciones bueno, le estás dando todo un bombazo Leo realmente eh, fue muy llamativa la situación de Pavón en algún momento eh, se disputaba eh, Racing Independiente su ficha, luego estaba todo dado para que pase al español de Barcelona luego estaba todo hecho, firmado de, me cuentan hoy de la tarde eh, que eh, medios italianos marcan el acuerdo que el presidente del Parma eh, ratifica el acuerdo con Independiente del préstamo por 6 meses de mil dólares, que acá la situación era del jugador que el jugador no quería venir a Independiente ¿sí? sí. En los medios italianos marcan que El acuerdo entre Independiente y Parma está realizado. ¿Sí? Que el jugador es el que no quiere venir. Entonces, es todo muy confuso. Ahora acabas de vos de tirar, realmente, de, de muy buena fuente y, y excelente información como manejás siempre, Leo. Eh, ¿Qué toleto es armarela, no? Si termina llegando para una Racing, digo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Ah, amigo, eh, no, ah, amigo. Eh... Lo, Escucho... que ser... ah, sí. oh, lo que No, sería... lo que sería el, el todo dando declaraciones, ¿no? No, no, no, no, terrible, sería terrible. Eh, y lo que será lindo, ¿no? En el futuro del fútbol eh, de llegar Pomón que juega de titular a la tercer fecha allá eh, en los vecinos, bueno, todo de... y que haga cada... cada... no, no, no, qué bueno, cada cuatro de los fácil va a Bueno, <risa> Un final incierto. ¿eh? Puede ser que haya exagerado un poco, pero bueno. Pero bueno, está bien, está bueno. Para digo. soñar no, no, no, es, gratis, no es, gratis, paraíso, es gratis, es gratis. Es gratis, es gratis. Bueno, bueno. Acaba, acaba así como, como si nada de tirar dos bombazos. <coughs> eh, puntualmente el llamado a Volati para que responda entre hoy y mañana. Y este posible, cuando vos decís posible, porque tenés, eh, esto lo digo entre nosotros, porque no se escucha a nadie, cuando decís no es cabezado, eh, podría ser Racing va a ir en busca de Pavón De alguna otra manera eh, así van que a hacer el intento. Te conocemos para eso, termine la eh, va, Van eso. a ser el intento <risas> Van a hacer el intento Ojo, el Pavón puede llegar a decir lo mismo que le ha dicho Independiente eh. Con sí, eso no, no. no es que, estoy, que Va a jugar no. a Racing Ni mucho menos, pero no. la, la La intención es eh, tal vez iniciar Alguna gestión Bueno, eh, tema, tema venta uh -huh. Yo creo que algún jugador va a ser vendido Ah, no me diga Yo creo que algún jugador va a ser vendido ¿Hablamos del tridente, de los chicos? Sí Y para mí no va a ser Fariña Para mí Fariña se queda en Racing Eh, para mí, sé Farinha... por dónde venís, eh Me parece que sé por dónde venís Y yo creo que Centurión va a ser el jugador que eh, Finalmente Racing va a vender Eh, tratando de negociar esta nueva propuesta Que no mm. es Ni de Benfica, ni del Porto Sino un equipo ruso El mismo equipo ruso en su momento fue a buscar a Sirigliano El jugador sí, de River sí y que ya ha ofertado la suma de 6 millones de euros limpios para Racing, uh -huh. una suma que considera insuficiente. Pero me parece que si el equipo ruso se estira un poco más, se estira un poco más y esa oferta llega a 7, me parece que estamos ante la presencia de, de que Centurión sea transferido al fútbol ruso. Eh, ¿Ahora o en junio, Leo? se verán las condiciones uh -huh. se verán, no, no descarto de ser ahora no sí. descarto de ser ahora y que haya una modificación en el pensamiento inicial que se tenía en un principio con la negociación de Porto cuando se decía bueno, sí o sí y es una condición indispensable uh -huh. el jugador se queda seis meses más bueno, no, no habría que descartar que se vaya ahora tampoco, ¿no? sí sobre sí. todo si llega este delantero por afuera también eh, le digo, tengo una consulta eh, más allá de lo futbolístico eh, la intención de vender a Centurión eh, está pensada eh, por eh, su realidad en Sudamericana Sub-20 para no dejar pasar el tren eh, ¿hay algún otro motivo dando vueltas? que en realidad su prefiere prenderse de Centurión y no de Fariña ¿no? Uh -huh. eh, es lo más llamativo de todo que, que el técnico de Racing prefiera mantener en el plantel a Fariña y que Centurión se vaya porque no tiene... ¿Cómo reemplazarlo según el sistema? Está usted, claro, de sí. Y coincido en eso, ¿eh? Me parece que es mucho más difícil conseguir un jugador en la posición eh, y la, con, las, con las características de Farinha que un jugador por afuera. Por ejemplo, no es entorriado, pero Neri en Cardoso podría ser tranquilamente la banda izquierda. Sí. Sí, entonces eh, me, me da la sensación que es más potable suplir a a Centurión, no por características, reitero eh, digo, pero sí por su posición que a Fariña, está clarísimo Seguro, seguro eso es lo que piensa el técnico y los dirigentes inclusive están de acuerdo con ese pensamiento me parece uh -huh. que coincidimos todos eh, sí, que sí, más sí, es más difícil reemplazar a Fariña después podemos discutir quién es más desequilibrante me parece que lo ha sido en el 3 Centurión más que Fariña sí, sí, ha jugado 4 sí. partidos 4 uh -huh. o 5 partidos eh, pero bueno, de, insisto, ¿no? En esta información que damos cuenta De que tiene más chances de ser transferido Centurión No estoy diciendo que se va a ir eh, todavía mañana, falta en la mañana. negociación mañana. Pero bueno, eh, puede ser que estén cerca Y de que Centurión juegue en, en el próximo semestre en el fútbol de Rusia O tal vez después de junio se verá Pero hay muchas más posibilidades de que sea transferido eh, El hombre que estuvo en el sub-20 ...y no precisamente Luis Fariña, del que tanto se hablaba en las últimas semanas. Perfecto, Leo. Entonces, mercado de pases completito. Eh, el plantel está aquí en Buenos Aires. Le queda un solo partido en el torneo de Mar del Plata, que será el 24, enfrentando a River. Así es, el 24 ante River, el último Mar del Plata, se despide del torneo de verano. Y Racing es el líder de este torneo de verano. Tiene uh -huh. cuatro puntos. Eh, con tres está River. Con uno eh, está Independiente. Y cierra Boca con cero unidades, por ahora... Racing es el puntero del torneo de verano. Paradiso, si no le queda nada más, le deseamos un buen fin de semana y lo dejamos libre. Gracias Diego, un abrazo para todos, buen fin de semana para el hincha de Racing, nos reencontramos el lunes. Un abrazo grande. Eh, Leo Paradiso con la información de nuestra querida Academia, no realmente, y por cierto, eh, puntilloso Paradiso hoy. Eh, Racing ha llamado a Mario Volati, espero una respuesta entre hoy y mañana, y según Paradiso... Y como lo conozco Racine va a ir en búsqueda de Orlán Pabón El jugador que tenía todo arreglado con el, con, con el español de Barcelona El que tenía arreglado con Independiente eh, El que el grupo inversor Fue a buscar eh, Leo manifiesta Que Racine irá con todo Veremos qué pasa 19.52 vendemos por última vez y volvemos Dale. Argentina Espacio publicitario AM570 570.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 Hasta las 20 Quédate en Radio Argentina Escuchando Esto es Racing Esto es Racing 19.54 minutos Último tramo del programa De la semana Vamos a escuchar al hincha de Racing Que se ha comunicado al 4535 5700 Nos queda poco tiempo Pero escucharemos A los que más podamos Dame ¿Ah, el primero ¿Cómo están? Dale el Parque Chacabuco Sí Me eh, no no parece que están dando demasiada vuelta con Volati eh, Si ser. no quiere venir uh -huh. Listo ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? Que vayas a buscar otra cosa. Parece el, el rollo que tu compañero hace una semana y media habló sobre, sobre Pavón. Que por el grupo empresario que entraba, un dirigente independiente le dijo, bueno, ya fue. Si entró este empresario, Pavón es de Racing. Y Pavón no es de Racing. Bueno, ahí está, amigo. En el fútbol es muy dinámico y cambia todo. Eh, si escuchaste luego eh, la información de Lo Paraíso, recién la llamada Volati, espero una respuesta entre hoy y mañana, y puede reflotarse lo de Pavón, ¿Sí? caído lo del español de Barcelona, caído lo de Independiente, veremos, seguramente la semana que viene será una semana clave, porque estamos ya cerca, cerquita del cierre del libro de pases. Dame otro, bastón. Hola gente, bueno, con relación, seguí lo el parque Con es relación de ayer, sí. el primer tiempo, un desastre uh -huh. Metido atrás, no, no hacían dos pases seguidos Y yo hay una cosa que no entiendo ¿Por qué estamos jugando metido atrás? Seguimos gol en el campeonato pasado Hay que salir a presionar más arriba Se recupera la pelota más arriba y la, y la distancia, se acortan Si no el arco queda muy lejos Muy lejos hay que trasladar mucho Hay que salir a apretar más adelante para que en dos o tres pases se si lleve el arco, estamos, estamos aguantando muy atrás. Bueno, ese es un poco lo que hablábamos con Diego Morris, eh, coincido en esto, me parece que eh, es la manera eh, de jugar el show del día, respetable, eh, a algunos les gusta más, a otros menos, a otros no les gusta directamente, eh, pero es la manera eh, que tiene el técnico, me parece que es la manera que vamos a ver jugar a Racing, más aún cuando estén los chicos en cancha, eh, aprovechar el pelotazo y la velocidad de ellos. Es lo que eh, plantea el técnico de Rosinoy eh, y ojalá le salga bien, por el bien de todos. Dame otro bastón. Gente, habla Pepe. Bueno, Pepe, querido. Se empató. Sí. Se empató por el partido, de el ganado gracias a Sajas es jalil. Que es, es verdad. Siempre será posible que siempre fuimos con 10 jugadores nosotros. ¿Cuándo dejarán a San en el banco? ¿Qué están esperando? Que, que lo fracturan, si durante un año no lo vemos más jugar <risa> Que pongan a otro asfiro, que pongan a Campo, cualquiera Todas las ofrendas que tuvo, no, no aprovechó ninguna Por favor señores, chao gente, gracias Pepe querido, eh, está bien, San no está pasando un buen momento Pero acá destaco una frase de Morris No le llega una pelota redonda ni de casualidad eh. Son todos pelotazos, aguantar con los defensores Por un lado, tenés razón, está pasando un momento terrible, eh, no, no entra en la pelota, no define bien, pero el 80-90% de las pelotas que le llegan son ladrillazos, ¿sí?, para que se arregle solo y solito. Es lo que está viviendo el PP hoy. Dame otro, bastón. Sí, para el programa de Racing, mira, habla Miguel de Loma. Miguel, querido. Eh, estoy re caliente con el partido que jugó Racing ayer, a estos tipos hay que ganarle siempre, así sea la bolita. Coincido. Y en la tercera fecha hay que ganar jugadores... Dirigentes, cuerpo técnico, hay que ganar, no le regalemos nada. Esto nos, nos arruinaron la vida, hay que ganar. Yo viví el 83, hay que ganar en la tercera fecha, gracias. Es verdad, hay que ganar, siempre hay que ganar. Este clásico hay que ganarlo siempre, ¿sí? y, y más aún que están con el fantasma dando vuelta. Dame otro bastón. Hay que ponerle una vela grandota a, a Saja, ¿eh? sí, A hacer pues San Si no fuera por él, Racing la verdad que pierde uh -huh, Y, ojo, Racing va a seguir jugando mal hasta que no tenga un 5 con juego uh -huh, Lo hablábamos Un 5 tipo volátil porque ah, que no bien. tenga ese jugador O sea, mientras sigan jugando juntos, Peletieri. Con este chico Zuccolini la cosa va a estar siempre, siempre igual. Un abrazo grande, los escucho siempre, Víctor de Galeza. Gracias Víctor, Me coincidís con lo que pensamos nosotros. Para mí también Racing necesita un 5 de juego, donde el primer pase sea mucho más claro, pero muchísimo más claro eh, de lo que es hoy, sí, con Zuccolini y Peretieri. Dame otro, Gastón. Eh, buenas tardes amigos, Eduardo saludos. Qué duermo, querido. Bueno, coincido absolutamente con la opinión de Diego Morri sobre el partido de ayer. Eh, yo digo simplemente lo siguiente, del uh -huh. último mercado de pases, el único jugador que ha rendido de pleno ha sido Ortiz. Sí. Los demás, Corbalán ha dejado mucho que desear, San, ni hablemos, y Villar lamentablemente está defeccionando cada vez más. Uh -huh. Cámpora no lo puedo considerar porque es un jugador intermedio, y Camoranesi ha alternado sus buenas y malas. De manera que del último mercado de pases, de tantos jugadores que se han traído, el único que realmente ha resultado plenamente es Ortiz. Es verdad Eduardo, hasta ahora el Tano Ortiz eh, Si bien ayer no tuvo un gran partido eh, Seguramente eh, Fue el de mejor rendimiento eh, Y ojalá el resto eh, en algún momento Rápidamente empiece a cambiar Y sean aquellos jugadores que vimos Por lo menos Villar, ¿sí? aquel que vimos en Cruz. Dame el último Gastón, dale eh, ¿Qué tal? Pedro de Dijo, Qué arquerazo Qué Arquerazo, trae, Realmente es estupendo Tano Saja es brillante Sensacional, el mejor jugador Que tiene Racing en estos momentos Pero tenemos la ventaja de siempre El fútbol Cuidadoso de su día. Salimos con un hombre menos No puede insistir con Sam ¿eh? no, Que no sea cabezador, o Sam se acabó ¿Sí? Al alocado como siempre Un billar que me llama la atención Incluso Ortiz Flojo en algunas eh, salidas Una buena jugada, Un buen jugador Zuculini Ahí está, amigo eh... Opino lo mismo, ¿eh? sí, buen análisis, buen análisis eh, Nos tenemos que ir, las 8 en punto, nos vamos, buen fin de semana para todos El lunes se van a reencontrar aquí, yo me tomo unos días de vacaciones eh, El lunes, como siempre, aquí a las 19, con Leo Paraíso, en la 570 en Radio Argentina Con muchísimo más de estos es Racing, chau, buen fin de semana